Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estas son las alellas de un libro esclarecedor. Hemos revelado el Corán en lengua árabe para que puedan comprenderlo. Vamos a contarte, oh Muhammad, La historia más hermosa de las que te revelamos en el Corán y que antes desconocías. Recuerda cuando José dijo a su padre: Padre mío, he visto en un sueño que 11 astros, el sol y la luna, se postraban ante mí. Su padre dijo: Hijo mío, no cuentes tu sueño a tus hermanos, pues podrían conspirar contra ti. En verdad, El demonio es un enemigo declarado del hombre. Así es como tu Señor te ha escogido y te enseñará la interpretación de los sueños y completará su gracia sobre ti, haciendo de ti un profeta, y sobre la familia de Jacob, como ya hiciera con tus antepasados, Abraham e Isaac. Ciertamente, tu Señor es sabio y omnisciente. En José y sus hermanos Hay en verdad una lección y pruebas sobre el poder y la sabiduría de Allah para quienes preguntan acerca de su historia. Recuerda cuando los hermanos de José se dijeron entre sí: Nuestro padre ama a José y a su hermano pequeño de madre, Benjamín, más que a nosotros, mientras que nosotros somos un grupo fuerte y numeroso. Ciertamente, nuestro padre está en un claro error. Matemos a José o expulsemoslo lejos para que nuestro padre se fije solo en nosotros y arrepentámonos después para ser rectos y virtuosos. Uno de ellos dijo: No maten a José. Arrójenlo a un pozo, donde pueda encontrarlo alguna caravana que se lo lleve lejos como esclavo, si están decididos a hacerlo. Entonces se dirigieron a su padre y le dijeron: Oh, padre, ¿por qué no nos confías a José? Si nosotros nos preocupamos por él y queremos su bien, envíalo con nosotros mañana para que se divierta y juegue, y nosotros lo protegeremos, su padre dijo, Si se lo llevan, me entristeceré y temo que lo devore el lobo en un descuido de ustedes, estos respondieron, Si se lo comiera el lobo, siendo como somos, un grupo fuerte, seríamos unos inútiles, y cuando se llevaron a José, habiendo acordado arrojarlo al fondo de un pozo le revelamos un día les recordarás lo que hicieron y no te reconocerán y se presentaron ante su padre por la noche llorando dijeron oh padre nos pusimos a hacer carreras y dejamos a josé con nuestras pertenencias y un lobo se lo comió y no vas a creernos a pesar de que decimos la verdad y le mostraron la camisa de José manchada de una sangre falsa el padre dijo no no es cierto lo que dicen algo malo han tramado contra él seré paciente alá es mi único consuelo ante lo que cuentan pues solo a él puedo pedirle ayuda y llegó una caravana de viajeros y mandaron a unos por agua cuando echaron el cubo en el pozo uno de ellos dijo buenas noticias aquí hay un niño y ocultaron la verdad sobre josé al resto de la caravana con la intención de venderlo como una mercancía pero alá sabía bien lo que hacían y lo vendieron por un bajo precio por unas pocas piezas de plata pues consideraban a josé insignificante el egipcio que lo compró le dijo a su mujer haz que su estancia entre nosotros sea confortable puede que nos sea de utilidad o que lo adoptemos como hijo así es como establecimos a josé en la tierra de egipto y le enseñamos la interpretación de los sueños nadie puede evitar que se cumpla la voluntad de allah pero la mayoría de la gente no lo sabe y cuando se hizo un hombre le concedimos sabiduría y conocimiento Así es como recompensamos a quienes hacen el bien, y la señora de la casa intentó seducirlo y cerró las puertas. Entonces le dijo: "Ven a mí." Él contestó rechazándola: "Que Adán me proteja. Mi amo, tu marido, me ha tratado siempre bien. No voy a traicionarlo." En verdad, los injustos no triunfarán, y ella lo deseó y él habría accedido de no haber visto una señal de su señor y así alejamos de él el mal y la indecencia ciertamente él era uno de nuestros siervos a los que escogimos para transmitir nuestro mensaje y era sincero en su adoración a ala y ambos corrieron hacia la puerta y ella le desgarró la camisa por detrás y se encontraron con su marido en el umbral Ella dijo maliciosamente para alejar de ella cualquier sospecha. ¿Qué merece quien ha pretendido una mala acción contra tu mujer, sino la cárcel o un castigo doloroso? José dijo. Ella fue quien intentó seducirme. Un miembro de la familia de ella dijo. Si la camisa está desgarrada por delante, ella dice la verdad y él miente. Mas si la camisa está desgarrada por detrás, ella miente y él miente y él dice la verdad y cuando su marido vio que la camisa estaba desgarrada por detrás dijo esta es una maquinación de las que hacen las mujeres ciertamente sus maquinaciones son terribles josé no menciones a nadie lo sucedido y tú mujer pide perdón por tus pecados en verdad has sido una pecadora y algunas mujeres de la ciudad comentaban La mujer de Al-Aziz pretende seducir a su joven sirviente. Está loca de amor por él. Ciertamente, la vemos en un claro error. Cuando ella supo lo que rumoreaban, les envió unas invitaciones y preparó un banquete, y entregó un cuchillo bien afilado a cada una de ellas para que cortaran la comida. Entonces le dijo a José: "Entra para que te vean". Cuando lo vieron, exaltaron su belleza y se cortaron las manos con los cuchillos sin darse cuenta y dijeron maravilladas valganos alá este no es un ser humano sino un ángel noble entonces ella dijo he aquí aquel por quien me criticaban y es cierto que quise seducirlo pero él se resistió mas si no hace ahora lo que le ordeno será encarcelado o humillado, José invocó a la diciendo: Señor, prefiero la cárcel a lo que me piden. Y si no apartas de mí lo que traman, cederé y seré de los ignorantes. Y su señor respondió a su súplica y alejó de él lo que maquinaban. En verdad, él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Después a pesar de ver las pruebas de su inocencia consideraron conveniente encarcelarlo durante un tiempo para evitar habladurías y entraron con él a la cárcel dos jóvenes uno de ellos le dijo a José me he visto en sueños prensando uva y el otro le dijo yo he visto en sueños que llevaba pan sobre la cabeza y que los pájaros comían de él explícanos su interpretación pues vemos que eres un hombre de bien, José respondió. Antes de que les traigan la comida que les proporcionan, les habré contado su interpretación. Pues es parte de lo que mi señor me ha enseñado. Sepan que me he desentendido de la religión de quienes no creen en Alá y niegan la otra vida, y sigo la religión de mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. No podemos adorar a otros equiparándolos con Alá, sino que debemos adorarlo solo a él. Esta es una gracia de Alá para nosotros y para la humanidad, pero la mayoría de la gente es desagradecida. Compañeros de prisión, ¿qué es mejor? Adorar a varias divinidades o adorar solo a Alá, el único, el dominador supremo? Lo que adoran fuera de él No son sino nombres que ustedes mismos y sus antepasados han inventado con los que nombran a sus ídolos sin la autorización de Allah. El poder de decretar pertenece sólo a Allah y ha ordenado que se le adore sólo a Él. Esa es la religión recta y verdadera, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Compañeros de prisión, con respecto a sus sueños, Uno de ustedes saldrá libre y servirá vino a su señor, volviendo a gozar de su gracia, y el otro será clavado en un madero y los pájaros comerán de su cabeza. Lo que me han preguntado está ya decidido, y José dijo a quien creía que se salvaría de los dos: Háblale de mí a tu señor. Mas el demonio hizo que se olvidara. Y José permaneció en la cárcel durante unos años, y dijo el rey de Egipto: Veo en mis sueños que 7 vacas gordas son devoradas por 7 flacas, y veo también 7 espigas verdes y 7 secas. Ustedes, mis dignatarios, díganme qué significa si pueden interpretar los sueños. Estos respondieron: Es una maraña de sueños y nosotros no sabemos interpretarlos y el que había sido compañero de José en la cárcel y se había salvado se acordó de él al cabo de un tiempo y dijo yo les informaré sobre su significado permitan que vaya a ver a José cuando vio a José le dijo José tú que eres un hombre veraz dime qué significan siete vacas gordas devoradas por siete flacas y siete espigas verdes, y siete secas, para que pueda regresar a mi gente, y sepan la respuesta. José respondió, cultivarán la tierra durante siete años consecutivos, y lo que recolecten, lo dejarán en su espiga, salvo una pequeña parte que consumirán. Después, vendrán siete años duros, en los que consumirán lo que habían almacenado para ellos, salvo una pequeña parte que consumirán que habrán reservado para sembrar. A continuación vendrá un año de abundante lluvia que socorrerá a la gente y en él prensarán para hacer aceite y vino. El rey dijo: Tráiganlo a José ante mí. Y cuando el emisario se presentó ante él, José le dijo: Regresa a tu señor y pregúntale qué sucedió con las mujeres que se cortaron las manos. Ciertamente, mi señor sabe bien lo que tramaban. Y el rey las hizo comparecer y les preguntó, ¿Qué pasó cuando intentaron seducir a José? Estas contestaron, ¡Válganos, Alá! No hizo nada malo que supiéramos. La mujer de Al-Asís dijo entonces, Ahora la verdad saldrá a la luz para todos. Yo fui quien intentó seducirlo y él dice la verdad esto es para que se sepa que yo no lo traicioné a sus espaldas y que Alá no deja que triunfen los planes de los traidores y no pretendo exculparme de toda culpa pues el interior del hombre lo incita al mal salvo a quien recibe la misericordia de mi señor ciertamente mi señor es indulgente y misericordioso el rey dijo Tráiganme a José. Lo destinaré a mi servicio. Y cuando habló con él, le dijo: Desde hoy ocupas entre nosotros un puesto de confianza. José dijo: Pónganme a cargo de las despensas del país, pues sabré protegerlas con conocimiento. Y así es como le concedimos a José poder en el país para establecerse donde quisiera. Concedemos nuestra misericordia a quien queremos y no dejamos a quienes hacen el bien sin recompensa, y la recompensa de la otra vida es mejor para quienes creen y temen a Allah. Y llegaron los hermanos de José para comprar provisiones y se presentaron ante él sin reconocerlo, aunque él sí los reconoció. Y cuando les hubo suministrado las provisiones que necesitaban, les dijo: La próxima vez que vengan Traigan con ustedes a su hermano de padre, que dicen que tienen. Pues ven que doy la medida cumplida de grano y que soy el mejor anfitrión; mas si no lo traen, no los abasteceré más y no se acercarán a mí, estos dijeron. Haremos lo posible para persuadir a su padre. Eso haremos, y José dijo a sus criados: Pongan de nuevo sus mercancías en sus alforjas para que las reconozcan cuando lleguen a su familia y regresen. Y cuando regresaron junto a su padre, dijeron: Padre, no nos suministrarán más alimentos si no vamos con nuestro hermano. Envíalo con nosotros para que nos aprovisionen. Nosotros lo cuidaremos de verdad, dijo el padre. ¿Cómo podría confiárselos después de que les confiara a su hermano con anterioridad? e hicieron con él lo que hicieron a él es el mejor protector y el más misericordioso y cuando abrieron sus pertenencias encontraron que sus mercancías les habían sido devueltas dijeron padre qué más podemos desear estas son nuestras mercancías y nos han sido devueltas conseguiremos más provisiones para nuestra familia protegeremos a nuestro hermano y obtendremos la carga de un camello más será fácil obtenerla el padre dijo no lo enviaré con ustedes hasta que juren solemnemente por Alá que regresarán con él a menos que puedan con todos ustedes y cuando hubieron jurado les dijo Alá este testigo de cuanto hemos dicho y dijo hijos míos no entren en la ciudad por una sola puerta entren por puertas distintas por su bien aunque yo no puedo serles de ninguna utilidad ante lo que Allah haya dispuesto el poder de decretar pertenece solo a Allah a él me encomiendo yo y quienes confían en él y entraron por donde su padre les había ordenado aunque ello no les habría servido de nada ante el designio de Alá y respondía solo a una necesidad interior que Jacob satisfizo de proteger a sus hijos del mal de ojo ciertamente poseía un gran conocimiento de la religión que le habíamos enseñado pero la mayoría de la gente no posee este conocimiento y cuando se presentaron ante José Este se aproximó a su hermano Benjamín y le dijo a modo de secreto: "Yo soy tu hermano. No te aflijas por lo que hicieron con nosotros". Y cuando le subo suministrado las provisiones, depositó la copa de oro con la que medía el grano en la alforja de su hermano. Luego se oyó a alguien gritar: "Ustedes, los de la caravana, son unos ladrones", estos dijeron mientras se aproximaban. ¿Qué es lo que echas en falta? Respondieron No encontramos la copa de oro del rey Quien la encuentre Obtendrá como recompensa La carga de un camello Lo garantizamos Los hermanos de José dijeron Por Alá Que saben que no hemos venido aquí Para corromper la tierra Y no somos unos ladrones Dijeron ¿Y cuál será su castigo si mienten? Los hermanos de José respondieron podrán quedarse en calidad de esclavo como castigo con aquel en cuyas alforjas se encuentre así es como retribuimos a los injustos y josé empezó a registrar sus alforjas sin encontrar nada y finalmente extrajo la copa de la de su hermano benjamín así es como planeamos que josé pudiera tomar a su hermano no podía hacerlo según la ley del rey a menos que ala quisiera elevamos la posición de quien queremos pero hay uno Adá que está por encima de todos los dotados de conocimiento sus hermanos dijeron mintiendo si ha robado ya lo hizo un hermano suyo con anterioridad y José se contuvo y no reveló lo que pensaba dijo para sí ustedes están en una situación peor y Adá sabe bien lo que dicen. Sus hermanos le dijeron, Oh Al-Aziz, su padre es un anciano. Toma a cualquiera de nosotros en su lugar, pues vemos que eres un hombre de bien. José respondió, Que Allah nos proteja de tomar a otro que no sea aquel en cuyo poder encontramos lo que nos pertenecía. De lo contrario, seríamos injustos y cuando perdieron la esperanza de convencerlo se retiraron para discutir en privado la situación el mayor de ellos dijo han olvidado que nuestro padre nos hizo jurar por alá que regresaríamos con benjamín y que antes ya faltamos a la palabra que le dimos con respecto a josé yo no dejaré esta tierra de egipto hasta que mi padre me dé permiso para ello o alá me juzgue y él es el mejor de los jueces regresen a su padre y díganle oh padre tu hijo benjamín ha robado y ha sido tomado como esclavo en compensación y solo damos fe de lo que sabemos y no podíamos saber lo que iba a pasar cuando juramos que volveríamos con él pregunta a las gentes de la ciudad en donde estuvimos y a la caravana con la que regresamos pues ciertamente Decimos la verdad. El padre dijo: No, no es cierto lo que dicen. Algo malo han tramado contra él. Seré paciente. Puede que Alá me los traiga a todos de vuelta. Ciertamente, él es el omnisciente, el sabio, y se apartó de ellos y dijo: Qué pena siento por José. Y perdió la vista debido a la tristeza y el dolor que reprimía ellos dijeron por Allah que no dejarás de recordar a José hasta consumirte por la vejez o perecer el padre contestó solo me quejo de mi angustia y de mi pena ante Allah y sé de él lo que ustedes no saben hijos míos vayan e indaguen acerca de José y de su hermano Benjamín Y no pierdan la esperanza de que Alá sea pía de ustedes. Ciertamente, solo se desesperan de su misericordia quienes rechazan la verdad. Y cuando se presentaron ante José dijeron: Oh, Al-Aziz, nosotros y nuestra familia nos hemos visto afectados por el hambre y la adversidad, y apenas hemos traído mercancías para intercambiar. Abastécenos dándonos la medida completa. Y sé caritativo con nosotros En verdad Alá recompensa A quienes son caritativos José les dijo Revelándoles su verdadera identidad ¿Acaso no se acuerdan De lo que hicieron con José Y con su hermano Cuando eran ignorantes Sus hermanos dijeron ¿Eres tú en verdad José? Dijo Sí, lo soy Y este es mi hermano. Ciertamente, Alá nos ha agraciado reuniéndonos de nuevo. Que sepan quienes tienen temor de Alá y son pacientes que Alá no deja sin recompensa a quienes hacen el bien, estos dijeron. Por Alá que él te ha preferido sobre nosotros y nosotros hemos sido pecadores, dijo José. No habrá hoy para ustedes reproche alguno. Alá los ha perdonado. Y Él es el más misericordioso de todos. Bañan con esta camisa mía y pónganla sobre el rostro de mi padre para que vuelva a ver. Después, vuelvan aquí con toda la familia. Y cuando la caravana regresó de Egipto, su padre dijo, Percibo el olor de José. Aunque piensen que que he perdido la razón con la edad quienes estaban presentes junto con el padre le dijeron por allah sigues en tu antiguo error de no querer olvidar a josé por el amor que le tenías y cuando el portador de las buenas noticias llegó puso la camisa sobre el rostro de jacob y este recobró la vista dijo jacob no les dije que sabía de allah lo que ustedes ignoraban los hermanos de José le dijeron, «Oh Padre, pide perdón a Alá por nuestros pecados. Ciertamente, hemos sido unos pecadores». Este dijo, «Pediré a mi Señor que los perdone. En verdad, Él es el indulgente, el misericordioso». Y cuando toda la familia se presentó ante José, éste tomó a sus padres cerca de él y les dijo, «¿Puedes? Entren y establézcanse en Egipto. Si Alá quiere, no tendrán aquí nada que temer. E hizo que sus padres tomaran asiento cerca de él, en un lugar honorable. Y entonces, ellos y sus hermanos se postraron ante él en señal de respeto, como se hacía entonces con los reyes. Y dijo José: Padre mío, Esta es la interpretación del sueño que tuve hace tiempo. Alá ha hecho que se cumpla. Y ciertamente me agració cuando me liberó de la prisión y los trajo del desierto después de que el demonio sembrara la discordia entre mis hermanos y yo. En verdad, mi Señor es benévolo con quien quiere, y él es el omnisciente el sabio. Después, José invocó a su Señor diciendo, Señor, me has concedido poder y me has enseñado la interpretación de los sueños. Creador de los cielos y de la tierra, Tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Haz que muera sometido a Ti, y reúneme en la otra vida y con los rectos y virtuosos. Esto es parte de las historias que desconocías, oh Muhammad, y que te revelamos. Y no estabas con los hermanos de José cuando prepararon su plan y lo llevaron a cabo, y la mayoría de la gente no creerá en la verdad, por mucho que lo desees. Y tú, oh Muhammad, no les pides ninguna remuneración por transmitirles el Corán. Este No es sino una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn, y hay muchísimas pruebas sobre la unicidad de Allah que contemplan en los cielos y en la tierra, mas le dan la espalda al no reflexionar sobre ellas, y la mayoría de quienes creen en Allah como el único creador de los cielos y de la tierra, adoran a otros además de él. ¿Acaso creen que están a salvo de que los envuelva el castigo de Allah o de que les llegue la hora de repente? sin que se den cuenta diles oh muhammad este es mi camino tanto yo como quienes me siguen exhortamos a la religión de allah con pruebas firmes glorificado sea allah y yo no soy de los idólatras y antes de ti oh muhammad no enviamos como mensajeros nuestros sino a hombres a quienes inspiramos nuestra revelación para que la transmitieran a las gentes de sus propias ciudades acaso no viajan por la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello y la última morada del paraíso junto a dadá es mejor para los piadosos es que no razonarán y cuando los mensajeros perdieron toda esperanza de que sus respectivos pueblos creyeran y pensaron que los creyentes que lo seguían empezaban a dudar sobre la veracidad de sus palabras llegó nuestra ayuda y salvamos a quienes quisimos y los pecadores idólatras no pueden evitar que nuestro castigo se abata sobre ellos ciertamente en estas historias hay una lección para los hombres de buen juicio este corán no es un relato inventado sino que es la confirmación de lo que ya tenían en los libros sagrados anteriores y una explicación detallada de todas las cosas es una guía y misericordia para quienes creen